Bueno Hernán, ya tenemos en comunicación a la talentosa Dogliotti, Ahí vamos a decirle así, ¿no? Alicia Ajá. Dogliotti, técnica, directora teatral, actriz, pero presidenta de SUBA, Sindicato Único de Uruguayo de Actores, con la que queremos conversar. Exacto, Alicia, eh, bienvenida a Radio Centenario, gracias por estar con nosotros esta mañana. No, gracias a ustedes. Primero que nada, muchas gracias por lo de talentosa. Pero, claro. Solo <risa> primero. yo no soy técnica. <risa> soy directora, y actriz, pero no, no soy técnica. Eso me falta. <risa> eso bueno, lo que pasa que con esto de los sindicatos del Sodre uno se pierde un poco, ¿no? Hay muchos. No, lo, no, lo que pasa es que nosotros sí tenemos a todos los técnicos y diseñadores claro, y diseñadoras claro. están dentro de suba. Y hay claro. compañeros y compañeras que que son este, parte de la directiva nuestra y que, y que trabajan en el Sodre, por ejemplo, o en otros teatros, obviamente, ¿no? Pero sí, nosotros tenemos un, todos este, los oficios conexos, que le llaman, este pertenecen al sindicato. Bueno, Alicia, queríamos empezar precisamente por esta situación que se dio recientemente, precisamente, en el Auditorio Nacional Adela Reta, que tiene además su propio... Sindicato, la asociación de trabajadores del Auditorio Nacional Adela Reta, con esta prueba piloto que hizo el gobierno de este uh -huh. pase eh, y donde, bueno, los trabajadores se vieron obligados a, a salir a aclarar después la versión que se tiró desde el gobierno de que estaban haciendo paro, de que no se quería trabajar, eh, uh -huh. ¿qué que te parece importante pasar en limpio de todo eso? Eh, bueno mira en, en primer lugar este es importante destacar que dentro del auditorio eh, existe una lo que se llama una bipartita que es una reunión semanal eh, que se da sobre eh, sanidad laboral verdad eh, donde este, participan las autoridades del sobre y del, del auditorio y de y de los sindicatos verdad Eh, esa esa reunión no se llevó a cabo la la semana previa a esto de, de de la prueba del pase responsable y este se suspendió por X razón y cuando ellos se enteraron se enteraron que ya se iba a realizar esto y este con fecha y las características etcétera entonces este ¿Sí? eso generó que aparecieran reuniones que se pidieran este un diálogo nuevamente antes de que esto sucediera porque no estaban a dar condiciones de, de la seguridad en la salud de los trabajadores y trabajadoras, ¿verdad? Entonces claro. acordaron, acordaron con eh, las autoridades que ellos no iban a estar en la puerta recibiendo a las personas ni este, ni tomándoles la temperatura ni nada más. A lo cual ellos acordaron que ellos lo iban a hacer. O sea, que después tú salgas para decir hicieron paros se negaron no es eh, no está bien o no no es no es como se dio el diálogo la conversación te pueda gustar o no uh -huh. la actitud te pueda gustar o no la medida pero tú estabas este en conocimiento tú lo habías aceptado entonces no creo que, que que puedas salir a decir todo lo que se salió a decir ¿no? este no, claro, no estaban lo, lo, haciendo paro además no no no no estaban haciendo paro eso yo creo que quedó aclarado de todas formas porque incluso la prensa no lo volvió a repetir porque fue como en el momento que lo dijeron pero es importante que, que, ah, claro. que recalque que no fue un paro y este y que era algo acordado con las autoridades del chodre entonces no no creo que, que esté bien viste replicar el tema del paro el tema del paro sino decir bueno este, las autoridades este, tomaron en sus manos la responsabilidad eh, dado que este, acordaron con los funcionarios y funcionarias que no este, no atendieran este ese momento este sector de, de la actividad Claro. Pero este, más, más allá, allá de todo eso, sí. para nosotros, eh, lo que nosotros sí no, no aceptamos como, como gremial, eh, ni nosotros ni, ni muchísimas gremiales. Estamos hablando del de 90% de las gremiales, no, no uh -huh. estamos hablando de un puñadito. Nosotros rechazamos al pase responsable. ¿Por qué lo rechazamos? Porque es una herramienta que... Ha sido diseñada, ha sido copiada de una iniciativa en los países más desarrollados y en los cuales ya eh, la evolución de la pandemia es otra. Eso por un lado. Pero por el otro lado, que para nosotros eh, es, es muy importante, porque estamos además en un país donde eh, la brecha social es muy grande, Eh, entendemos que esta es una herramienta que aumenta esta brecha social entendemos que esta es una herramienta que discrimina a un sector de la población sobre otro porque porque yo no puedo salir a pagar un isopado para poder ir al teatro eh, si yo no no tengo sueldos si yo no no gasto lo suficiente y realmente o sea es super super elitista super elitista y aún Eh, así además de ser elitista es es este un, es una práctica súper invasiva la del isopado que la hacemos cuando no tenemos más remedio verdad pero establecer una herramienta para acceder tan invasiva para separar a la población eh, negativas de la de la posible no negativo o sea es algo tan feo porque no sé porque, ya cómo denominarlo de cualquier sí, claro. punto de vista de cualquier sí. punto de vista y, y hacerlo en la en la farmacia Comprarlo al otro lado Hacerlo en el hall del teatro O sea, hacerlo en el hall del teatro Es un disparate por donde lo mires Es, es la aberración De la, de, de la buena sí. De la felicidad de ir a un teatro A ver algo, ¿verdad? Porque cuando llegas a un teatro Quieres en el hall por lo menos Tener un, un ambiente cálido, agradable que te, sí. que te dé la bienvenida Y no que te torture porque claro. es como si te vas al teatro y te dan una piña entra tranquilo a ver la obra ¿viste? Yo que sé. porque claro. es una práctica este, desagradable invasiva no no no es bien bienvenida por ningún sector o sea, esto no no no no no tiene pelo político ni sector o sea a nadie le gusta que lo ipsispen claro por dónde les parece ustedes a los sindicatos vinculados a la actividad cultural que tan golpeada viene en estos tiempos de pandemia Que debería plantearse una alternativa. Es que nosotros nos estamos moviendo y nos estuvimos moviendo todo el año pasado con protocolos uh -huh. eh, que fueron muy extremos, es verdad, podrían hasta ser un poco no ser tan rígidos eh, o, o tan extremos como el treinta por ciento, podrían ser del cincuenta por ciento. Nosotros durante todo el año pasado, y, y además es algo que, es una práctica que en el mundo se eh, ha visto también en los teatros, que estoy hablando de los teatros, que es nuestro sector, ¿verdad? No se registran contagios en los espectadores uh -huh. cuando se aplican estos protocolos, ¿verdad? Entonces, eso no quiere decir que estén uh -huh. enfermos que si están cursando la enfermedad, si se enteraron, si no se enteraron, digo, si están vacunados o no están vacunados. Nosotros no queremos discriminar a ninguna parte de la población. Porque uh -huh. si la vacuna no es obligatoria, yo no puedo poner obligatorio que estén vacunados para ingresar al teatro o eh, que estén hisopados para ingresar al teatro, ¿verdad? No claro. es obligatorio, no es una práctica que esté establecida para toda la población. Entonces, tengamos los protocolos que se tienen en el resto, porque nadie te distopa para que entres al shopping, nadie te hisopa claro. para que vayas a la iglesia, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, o nadie te pide el certificado de vacuna para que entres a un restaurante. Entonces, veamos que eh, justos, equitativos y además seamos racionales, ¿verdad? Tomemos eh, justamente en el sector donde más cuidado se ha tenido, en el sector más estricto ha sido en, en el cumplimiento de los de los protocolos, porque realmente se ha sido estricto absolutamente. Yo no sé si en la iglesia llega alguien y te va y te sienta en un lugar, como hacen en el teatro, que viene una persona, te conduce por determinado la, lugar, eh, digo... No hay acomodadores en las iglesias, no hay acomodadores en los shopping. La gente camina libremente, sí, manteniéndole de la distancia, pero libremente. En los teatros eso es mucho más acotado. Incluso el ingreso sí si tienen que ir al baño. digo Hay una cantidad de, de, de organización interna que se ha dado dentro de los teatros que no se ve en otros lados. Entonces, sí. no entiendo por qué justamente a ese sector, que es el que ha cuidado más y es el que más te preocupa, y que es el que internacionalmente tiene más pruebas de que es, es es un lugar a salvo justamente a ese sector es al que tú lo vas a castigar con el paso responsable creando claro. todas las cosas que no o sea, el teatro para nosotros es, es, es, es un lugar donde queremos que vayan todos y todas y de todos los sectores sociales posible, y hacemos todas las campañas habidas si y por haber y creamos los programas que podemos que tienen entradas gratis, que si tienen dos por uno, que si hay rebajas, digo, ustedes eso lo saben. O sea, nosotros sí, somos un pero... lugar donde realmente el esfuerzo para llegar a la población es enorme. Y sí, sin ponernos a dice, sin claro, ponernos a especular en, en las razones que podemos tener cada uno sus hipótesis es como claro. que se ha habido un, un especial celo en cerrar todo lo, lo cultural ¿no? porque bueno en el caso del fútbol se están haciendo los campeonatos sin público pero se hacen reciben ingresos por las transmisiones televisivas etcétera pero en todo esto uh -huh. de lo cultural porque podemos unirlo la música también que muchas veces se se desarrolla en en teatros no en en, en claro. ese circuito también se ha cerrado a cal y Canto. Totalmente, totalmente. O incluso, no sé, un músico en un restaurante, digo, eh, hay cosas que, que obviamente esto no pone en riesgo a nadie, o, sí. o no crea un riesgo mayor que a otro sector, ¿no? Claro, eh, que otro sector nosotros... que se le ha permitido. Ojo, nosotros somos super obedientes y entendemos la la situación y no y no por ser solo obedientes sino porque entendemos la situación sanitaria claro, claro. y sabemos que eh, el aumento de la movilidad sabemos que hay una cantidad de cosas en torno a la salida al teatro que hace que los teatros eh, y la cultura no pueda ser abierta podemos entenderlo sí lo podemos entender pero no lo o sea el año pasado estaba todo abierto y nosotros seguíamos cerrados cuando había dos casos hemos, sí, o sea, sí, sí. perdón eh, nosotros tuvimos que hacer una campaña de dos meses para que permitieran abrir la sala con bien. los protocolos correspondientes ¿no? pero justamente eh, hemos sido como más castigados por no entendemos bien por qué no entendemos bien por qué incluso las con escuelas de Arte hablan de a nivel de gobierno año... ustedes Alicia con qué interlocutores han tenido nosotros este desde marzo del año pasado hemos hablado con todo el mundo mm. eh, últimamente no no nos escuchan demasiado eh, a nivel de bueno en el ministro de cultura ya sabemos que no nos active verdad este, y la Dirección Nacional de Cultura nos ha recibido, hablamos, este, cuando hablamos nos escucha y nada más, y después nos da sus ideas y nosotros le decimos las nuestras, y nunca en general hemos podido llegar a algo consensuado, ¿no? Eh, es muy claro. difícil hablar hablar de esa manera, es muy difícil eh, cuando realmente lo nuestro es, es tomado mal en cuenta, eh, uh -huh. porque cuando vos estás en una negociación... Eh, intercambiar y te llegan a acuerdos conjuntos, ¿verdad? Este nosotros cada vez que planteamos algo nos hablan que queremos cogobernar, lo cual este eh, sí. es algo absurdo, digo, y es algo, si alguien te está acusando de eso es porque en su vida jamás tuvo la menor idea de lo que hacen los sindicatos y los, y los gobiernos, ¿verdad? que son charlar, conversar y negociar, sea quien sea el, el gobierno, no, no, no se trata de cogobernar, eso es un, creo que es un error conceptual muy, muy grande. Y por otro lado, eh, ¿qué pasa? Como hay una negativa muy importante por parte del Ministerio de Cultura a reglamentar eh, eh, la ley de, de teatro independiente, ¿verdad? Que, uh -huh. que, fue, voté, de, que fue votada en, en 2019 eh, por unanimidad por el gobierno, la ley 19.821, este no la han querido reglamentar, no la han querido presupuestar y no han convocado al Consejo honorario que, que se crea en la ley, ¿verdad? Que es este, que es una, una mesa, ese Consejo eh, que está conformado por el ministerio y las gremiales eh, vinculadas al teatro de todo el país. Entonces este, ahí a nosotros eh, nos preocupa y bueno y obviamente ¿y por el, el, el qué el se Uruguay, le dice? ¿Por qué no no se ha reglamentado? Eh, bueno nos han nos han dicho que bueno que no están convencidos o sea yo no no no o sea cuando hay una ley que está votada yo no puedo decir estoy convencida o no estoy convencida esto no es una monarquía esto es una democracia donde hay que cumplir con los mandatos de la democracia se vota una ley yo la pico. punto me parece que es la base de la democracia para mí es la base de la democracia claro. eh, el ministro no tenía tiempo de leerla Eh, estamos hablando de marzo de o sea, cuando entró verdad uh -huh. <ríe> los que lleva la pandemia no le dio el tiempo de leer una ley que es corta este mm, dijo que bueno pidió seis meses en, en el mes de septiembre para leerla y tampoco la ha podido leer eh, no entendemos qué es lo que pasa o sí entendemos obviamente no hay la más mínima voluntad política de nada o sea no uh -huh. existe la voluntad política ni de aceptarla ni de no aceptarla ni porque además incluso sin reglamentar podrían haber convocado el consejo honorario y podría haber claro. sido una forma de trabajo conjunto una forma de trabajo consensuado una forma de trabajo eh, más económica y ecológica si porque mm. se podría haber eh, hecho un relevamiento de todo el país eh, de las organizaciones de las instituciones de artistas eh, que estén en actividad o que no estén en actividad, las diferentes situaciones, eh, las diferentes producciones, y tener realmente un solo lugar donde toda la información llegara y es como una suerte de observatorio, por un lado, ese consejo, y por otro lado, una vez que vos tenés todos los datos, podés llevar adelante las medidas para atender al sector, porque si no tenés la menor idea de cómo está conformado el sector, es muy difícil, entonces pasa lo que sucede, que hacen un llamado para una cosa, según quien viene a pedirme a mí se me ocurre determinado llamado digo, ah mira, vinieron los músicos de tal sector y bueno, yo voy a hacer algo sobre la música, no sé poner folclórica, mm. y después vinieron sobre los, los roqueros, y bueno, ah, voy a hacer algo sobre los roqueros, y lo mismo pasa sí. con el teatro, digo, o sea no eh, eh, es algo que, que está sumamente fragmentado que es Además, hubo una cantidad de medidas que no se entendieron mucho, se entendieron malas, los propios artistas no las entendían bien, cómo era que se tenían que presentar. Entonces, no quiere decir que fueran malas, quiere decir que estuvieron mal gestionadas, que estuvieron mal instrumentadas. Porque si no te entiende la gente, algo mal hiciste. Y tienes que entender sí. eso, es así, punto. Pero si yo comuniqué mal, comuniqué mal. Y si la gente entendió mal, es porque yo no comuniqué como correspondía. Entonces todo eso eh, hace que, que que las cosas se ralenten, que no que no no, no, no vayan bien, no, no se es que aceiten. Yo que sé, eh, a nosotros esto realmente no nos había pasado nunca con ningún gobierno, con ninguno uh -huh. desde que empezó la democracia ahora y desde que existe el departamento de cultura en este la, la dirección nacional de cultura en en el MEC, con los diferentes este directores y directoras que hubo, hemos tenido eh, muy buena muy buena relación. Entonces, nos parece rarísimo. Esto nos parece rarísimo. Eh, sí. No vemos una buena voluntad. Hay mensajes, mensajes de oyentes. Sí. Soledad dice el teatro es cultura y eso es mala palabra para el gobierno y afines. Ahí no hay sí. grandes empresarios para defender. Recuerden aquello de que la cultura da trabajo a un pueblo oculto, es muy difícil gobernarlo, manejarlo. Gabriel Patrón dice, comparto esta captura de pantalla que saqué de Facebook. Y en la captura lo que se puede leer es, ayer en el informativo, el señor cura de una iglesia de Punta del Este en la que se había producido una aglomeración por casamiento, informó, entre otras cosas, que la iglesia tenía permitido un aforo de 170 personas. Mientras tanto, los teatros no pueden hacer su trabajo ni con 10, ni con 20, ni con 30. ¿Dejaremos algún día de medir con varas diferentes? ¿Pensaremos algún día en las necesidades de aquellos que no tienen nuestras mismas necesidades? Eh, esto es tomado del Facebook de César Troncoso. Mira, eh, bueno, sí, justamente el tema de, de los aforos son, son eh, elaborados con diferentes varas, exactamente como dice César ahí, porque el aforo de 170 cuando los teatros de Maldonado, pues hablemos de Maldonado, sí. no, o sea, no se aforan, de, o sea, no, no se establece de esa manera, se establece cuál es la capacidad bueno, la capacidad es de 400 personas tenés el 30%, punto, y si tenés el 30% tiene que este, elaborarse de determinada manera. Y además, pensemos que un casamiento implica toda una actividad social y emotiva ¿eh? que convoca el acercamiento de la gente. La gente se abraza, se besa. O sea, la gente cuando va al teatro no se abraza y no se besa. O sea, cuando voy a elaborar un protocolo tengo que pensar además dónde lo aplico. Porque si yo este, lo estoy aplicando para un cumpleaños de 15 es una cosa, si lo estoy aplicando para para ir al Teatro Solís es otra, y es otra, porque la gente no se conoce en cuando va al teatro, porque la gente no va a, a, a besarte entre ti sí, a encontrarse con amigos de hace 10 años, o a encontrarse con la sobrina, es otra cosa. Claro. Son cosas completamente diferentes, y realmente se está midiendo con una vara muy, muy, muy diferente. Desde el punto de vista de la acción, del lugar, y del aforo, o sea, nadie afora con cantidad de gente, se afora con porcentaje en todos lados, ¿verdad? y, este, y realmente sí se se mide con diferente vara las actividades, totalmente de acuerdo, totalmente Bien. de acuerdo. Alicia Dogliotti, te agradecemos mucho por este tiempo, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. ¿eh? Quedamos a las órdenes por cualquier información para compartir. Como no, gracias, chao. chau, chao, chao.